Zona Cero. En nuestros monográficos Zona Cero llegamos, eh, además, con, con gusto al territorio africano para averiguar eh, cosas muy sugerentes sobre los misterios que encierra, por ejemplo, un país como Sierra Leona, un territorio asolado por la guerra durante muchos años, lleno de inmensas eh, riquezas, eh, eso sí, eh, siempre pendientes de explotar por alguna multinacional. Pero, desde luego, en cuanto a enigmas, eh, aquí no faltan, ¿eh? En Sierra Leona no faltan. Y si no, fijaos en este asunto de las piedras azules, de las que vamos a hablar con eh, Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas noches. Hombre, hombre, veo, veo que te has eh, tintado la cara de, de azul. Pareces Julián Wallace ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Que vienes de azul. El Gualas turquesa. Eso es, el Gualas turquesa. Eh, eres eh, la mujer petrificada de, de Sierra Leona. También, también. también. <risa> <risa> de, de piedra me has dejado. ¿Cómo, cómo te gusta asumir títulos? Bueno, <risa> ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, tú vienes de, de, de Angelo Pitoni, ¿eh? ¿eh? Sí, que se parece un personaje de Tintín mucho A un comerciante portugués que sale En la serie es, es idéntico sí, no, no, no, no, no Y es uno de los aventureros más extraños y curiosos de, además del que no hemos hablado yo creo nunca, ¿no? ¿No? ¿No? Y tiene una vida pero no. auténticamente apasionante, porque para tener un trabajo aparentemente bueno, rutinario, metódico, sí. luego el, el tío ha descubierto unas cosas curiosísimas. Sí, sí, por eso si queréis eh, oír hablar de, de Angelo Pitoni, pues solo este programa, ¿verdad? Sí. Eh, somos generosos, somos, tenemos este espíritu ONG que nos caracteriza, entonces pues Angelo Pitoni, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no? Además tiene un, un libro publicado en España, ¿no? Sí, sí, sí, es un libro que pasó sin pena ni gloria, desaparecido. Claro. Lo compró y... <risa>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 Eh, de la FAO y bueno pues ha hecho pues distintas incursiones eh, casi casi fronterizas no solo con la ciencia sino con la legalidad ¿no? buscando yeah. diamantes yeah. y pues, pues bien pagado siempre por las empresas que le hacían de la FAO y, ¿no? de la FAO para investigar siempre eh, temas relacionados con la geología lo que pasa es que él siempre ha sido muy aventurero muy dado a buscar eh, pues vestigios de la Atlántida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 ...sobre todo gracias a que está en lugares que de otra forma no estaría... ...es decir, que lo tuviera que pagar en su propio bolsillo... ...eso es, que no son tan altruistas... Es, como ...hace uno una uno. labor antropológica, lo cual es bueno también... ...no, no, si también tiene su está. parte positiva, sí, sí... ...eso sí. es una parte antropológica, él investiga, recoge leyendas... ...y muchas de, las, de esas leyendas sabes que, bueno, pues pasan prácticamente sin, sin pena ni gloria... ...en el sentido de que son muy, unas aportaciones muy valiosas a nivel local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 que os resumo. Mm. La leyenda que le cuenta es que en la noche de los tiempos, Dios descubre que entre sus ángeles, pues bueno, hay unos cuantos rebeldillos, ¿no? Mm. Al final, pues expulsa a la tierra a esos ángeles rebeldes, donde se convierten en estatuas. Mm. No caen solos, sino que también se precipita una gran porción del cielo y las estrellas. Las estrellas, según le dice este jefe tribal, serían los diamantes. Ah y el cielo sería unas piedras, una especie de masa azul, que él sabe dónde se encuentra. Claro, Ángelo cuando escucha esto, dice, ah, que hay unas piedras azules extrañas relacionadas con unas estatuas que dicen proceder de los cielos o del espacio, pues efectivamente se frota las manos y dice, ¿por qué no me llevas a ese lugar? <risas> ¿Cómo empieza la historia? Eh? Claro, vamos a ver, vamos sí, a ver sí, sí. si es interesante, si tiene algún rasgo de credibilidad esta leyenda que me está contando,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 Y la verdad es que cuando yo que tuvo suerte la tuvo, entre otras cosas, porque yo siempre he pensado que su aspecto le protege, en cierto modo. Ella que esa <risa> cara de inocente de, de geologuillo. ¿Qué peligro puede haber en él, no? Sí, sí, parece una persona a la que te lo crees, que el que el, fula, el jefe de la zona se lo cuenta todo, y probablemente a ningún otro se le ocurriría. El caso es que Pitoni, en este caso, aparte de todo, hubo una segunda casualidad. Es lo que ha dicho Jesús, es un geólogo. Con lo cual, eh, supo rápidamente darse cuenta que lo que tenía delante no era normal. Desde luego no pensó, obviamente, que era parte de nube y cielo condensado. Pero sí pensó que se trataba de algún tipo de mineral extraño. Bueno, por cierto, no hemos comentado que los diamantes que se en son los diamantes azules. Son los más valiosos e importantes del mundo. De hecho, siempre se ha dicho que una gran parte del problema de la guerra civil lo provocó, entre otras cosas. De hecho, fue la compañía surafricana, la Diverse, que es la que controla el... Bueno, es la que monopoliza y controla, mm. y además con mano de hierro, el mercado mundial de los diamantes, para que no se les cabe por ningún lado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 Eh, nada, avanzar en, en información sobre ella cuando volvió a Europa los llevó a la Universidad de la Spezia en Roma y al Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra donde conocía gente para que hicieran un análisis en profundidad del tipo de, de piedra que había encontrado según le contado a Javier Sierra eh, no fue el único caso porque una investigadora inglesa una que también era geóloga que se llamaba Grayson había encontrado un tipo de piedras muy similares en una zona del centro de Marruecos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 acerca de qué era lo que se había encontrado. Y ya veréis, ya veréis. No, no ya veréis, no, sí, sí, sí Carlos, estamos emocionados escuchando qué se había encontrado. A ver, bueno, vale. a ver, te comento, sí, vale. que es que son varios institutos, un poco lo que he comentado. Sí. Cuando los con... primeros, porque luego... Claro, los primeros, este, después se... han hecho otros análisis. Ahora mismo estoy entrando en Internet para apuntarme al club de fans de, de, de Pitoni. De Pitoni, o sea, claro, Oliveira se llamaba... Es igual, de verdad, que un personaje sí. De... Sí, sí. Bueno, en el primer análisis que se hace, que lo ha citado... Carlos en el Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra y también en la Universidad de la Sapiencia de Roma el primer análisis que hacen es que las piedras no son turquesas lo cual ya Pitoni sabía ¿no? nadaba de que eso podría ser cierto que no eran turquesas y oficialmente no estaban catalogadas así que es cuando las lleva a la Universidad de Utrecht y hay se puede decir que hay cuatro conclusiones que se pueden extraer de esas piedras la primera según ese informe que además aparece recogido en el libro este del misterio de la Arza perdida sí. dice que ningún ácido consiguió atacar la piedra la primera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 con eh, bueno, pues las últimas declaraciones de Daniel Pitón y estamos hablando de que el libro que publica Javier Sierra es del año 2000, por lo tanto hay más datos actualizados y lo que hace Javier Sierra como buen investigador es que hace analizar una parte de esa piedra a otro laboratorio, en este caso a un laboratorio de Madrid, el CIE CIEMAT de Madrid y las conclusiones que se llegan porque es importante saber, porque estamos hablando de datos científicos, de una piedra oficialmente desconocida que no está catalogada por la geología.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 Segundo, eh, si las habían fabricado, ¿cuál era su utilidad para qué se empleaban? Eso es. Él las relacionó de manera inmediata porque le sonaba como parecidos con algunos elementos de estuco utilizados en las construcciones de las civilizaciones egipcias de, de la civilización egipcia en sus primeras dinastías. Mm. Si eso es así, mm, él, la teoría que empezó a desarrollar Pitoni es que algún pueblo ancestralmente situado en la costa occidental de África pudo transmitir su conocimiento, no solo a Egipto, sino también a Mesopotamia,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 perdieron de alguna manera propiedades o características y que lo que se ha encontrado al fin y al cabo no es más que por decir de una manera como si diría su tillaje almacenamiento, no en cambio lo que se utilizaba de verdad para hacer construcciones más complejas. Vamos, Pitoni en resumen lo que piensas es que los atlantes se dispersaron una vez... Básicamente la es eso, es una teoría más sobre la Atlántica que le intenta justificar sí. de una manera pues, bueno, más o menos curiosa. Egipcios, supervivientes Pero, de la claro, Atlántica, sí. hay algo más, y esto es lo interesante. Mm. Es algo más, son unos pequeños objetitos, unas estatuas, Eh, que representan supuestamente a los ángeles caídos, eh, eliminados por Dios del, del cielo, y eh, que se convirtieron en estatuas al llegar a, a la Tierra. Esas estatuillas tienen entre 15 y 60 centímetros de altura cada uno, mm, representan figuras de tipo antropomorfo, mm, racialmente inclasificables, muy extraños, con unas, hojas, unas orejas muy largas, y unas caras realmente muy, muy raras, con unas cabezas muy grandes, que eh, son comúnmente llamadas nómolos por los indígenas de la zona. Los nómolos son un misterio que no tiene explicación alguna. Qué curioso, ¿verdad, nómolos? Nómolos, sí. Nadie sí, claro. sabe quién los hizo, ni por qué, ni cuándo. Si es cierto que Pitoni habló de otras exploraciones y excavaciones que ha realizado en la zona fronteriza entre Sierra Leona, Senegal y Guinea Conakry, de eh, otros objetos, entre ellos un bastón de madera que llegó a encontrar y que hizo analizar que le dio una antigüedad de 2.500 años. Pero el problema es que la asegura tener elementos, objetos que podrían remontarse ya a una datación clásica de carbono 14, nada muy sofisticado ni complicado, a unos 12-14.000 años. Eso ya es otra cosa. Y esto empieza a ponernos en cuestión, pues un... empieza a plantear un serio problema. Un serio problema, pues una zona donde, por supuesto, a nadie se le ha ocurrido investigar restos arqueológicos, entre otras cosas, porque no hay nada que investigar, y lo que Pitoni está buscando es tan antiguo,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 Es la estatua más grande del mundo. El geólogo Pitoni lo que está buscando es eso, geología artificial, ¿no? Sí, él lo que está buscando... Fíjate que el subtítulo del libro suyo, el del Ministerio de la Aspa Perdida, el subtítulo es Las pruebas de la existencia de un pasado hasta hoy desconocido. Él está convencido que hubo una raza anterior con una tecnología muy desarrollada que él entronca directamente con los Atlantes. De hecho, la teoría que él desarrolla cuando se habla de estas estatuas o nómulos es que dice que son Atlantes, los supervivientes de la catástrofe, que utilizaron esa región de Sierra Leona para fabricar la piedra azul a modo de estuco y que esas estatuas lo que estarían, fíjate, las estatuas hechas por los nativos, no por los hablantes pero que estarían representando aquellos que vieron los retratos claro. de los atlantes, exactamente y entonces él cree encontrar esa prueba indaga por la, los alrededores y efectivamente en Guinea Conakry que hace también frontera con Sierra Leona encuentra otra de las pruebas bueno, pues importantísimas si se llega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 puede buscar en la antigüedad a Jesús. O sea, si tú vas a Sierra Leone y te tiras la boca como un buzón, los de Sierra Leone no te reciben bien. Yo creo que no te reciben bien de todas formas. <risa> Yo creo que de ninguna manera no, como está Y, y, y más si vas diciendo que vas buscando nómulo. Casi es mejor decir que vas buscando diamantes sí, con sí, tu, sí. tu vida menos peligro. Eso es. Toma, para ti, Carlos, eh, un kilo y medio de de, de, de piedra azul. Eh, de, vale, de Leone, gracias. Es utilísimo.